eso que se <risa> usted como Bueno. Sí, a lo mejor doña Chama está haciendo pipí Interferencia, tu hora total. Ya. Incompetencia radial. Tu hora total también. Está de vuelta. Está de vuelta. Está de vuelta. está de vuelta. está de vuelta. de vuelta. Hemos vuelvido sí. luego de otro gran, receso. ¿Sí, gran tres receso. Tres recesos en el año en la cuota. Y este receso, para ustedes se hizo más corto, si es que sigue alguien escuchando esto, porque tiramos un capítulo como este medio, en el receso. Ah, el capítulo que como que casi no sale. Claro. <risa> se demoró editar ese, parece. Uh, el, editor, uh, el editor. El editor. Lo deberíamos se cebó, matar. Se cebó el editor. Aló, ¿me escuchan bien? No. Ah. Bueno, capítulo número 37 de Incompetencia Redial. 37. 37. Bueno, lo que voy a decir es que ese capítulo estaba grabado desde antes de que empezara la primera parte del receso. Ese o sea, lo logramos como seguido con los otros. Claro. Y quedó ahí como quedó ahí... en las bodegas sí. de Estudio Infierno. Pero finalmente ya lo escucharon. Causó revuelo. Un comentario en el blog. Uh, <ríe> ese es revuelo para nosotros. Lo es. El blog. A propósito de blog, oh, como sale todo espontáneo acá. ¿Cuál es la dirección del blog? Mauro... Radial. si es que me acuerdo. Es incomperanciaradial.blogspot.com. Ahí pueden ver los horarios en que nos transmiten todos nuestros amigos, creo. Sí si no que nos siguen transmitiendo. Sí, no, no, lo no lo tengo muy claro. Sí si es que lo siguen transmitiendo, no sé cómo lo hacen, no sé que suben. Eh suben Realmente. los remix Me cago un pedazo del otro. Puede ser. Eh. Pero bueno, ahí están en Zoom Radio. Y la dirección de correo Culto Radio y podcaster.cl. Todos esos enlaces están en la columna izquierda de nuestro no, derecha, derecha. De derecha. Pero no, nunca aprendí los lados, vamos. Bueno, desde el punto de vista del computador. Claro. Eh... si sí, desde el computador eh, derecha, izquierda. Bueno, <risa> después eh más? Uh... el correo. Correo incompetenciaradial@gmail.com. Chao. Así que nada, un gusto volver. Vuelvo vida vuelvo. vuelvo a vivir en mi país a vivir en mi país sí. así que un saludo a uh, la tenemos tantas que... cosas que hablar pero no sabemos no sabemos por dónde empezar son. no así sabemos que... cuáles son hay... coloquemos un tepita para pa, pa, pa, wow. no pa, que así y así que quema más partida y así con Don Elliot Smith que en paz descanse con la canción hijo de Sam es del disco figura 8 <risa> Noites y días enroscada en mis sábanas Tu olor no me dice nada Feromonas en mi almohada Es la fuerza de tu calor Estabas clapeando tus manos sí, bueno. Eso era ver, no, eh. Ajá. Siempre tan ad, ad hoc, ad hoc. Decir, yeah". eh, Estuvimos escuchando una incompetencia radial A Elliot Smith Con la canción Son of Sam Y posteriormente A sepia el proyecto solista de Prospecto Arcano o Diego no sé cuánto De colectivo Ethereum. Diego Quevedo oh. <risa> <risa> Bueno, que estaba la canción Calor es de su pp calor sí porque es de calores <risa> por eso era <risa> si la bolita se conocía en la canción de tolosepia es porque es como una especie de casera Chúpame. de acabe en, en la casera incompetencia radial de haber colocado Chúpame. no sé cuántos Chúpame. mil temas de miles de proyectos de esta sosa ah. que te pasa <risa> era la dada luz que también es de no se llama dada de luz Finalmente de colectivo eterno, pues, dar la luz. Sí, dar a luz. Hoy ah, sí, oye, weamos Buena música de fondo. Lo, no? un, lo único que nos falta ahora es como tener eh, el podcast de ella metido acá. Sí, weón. Dejamos de hacer 30 Podría, minutos, no, no sé. Todo no. eh. sí, es lo único que nos falta. Bueno, ya tiene un podcast que se llama Chile 1. si sí, nos daría regalo un, un gorro de Chile, Chile 1 o algo así. Un gorro. ¡Ya ¡Ah! a la coronalla! Oye, oh, <ríe> pero y pese a del maldito gorro, weón. Ustedes no saben nada, todas las penurias. Bueno, el gorro está listo. Hay gente que ya vio las fotos del gorro. Están en nuestro Zoomer. Eh, el gorro rojo que ganó pequeñín en buena lead. El día pasado este donde tocó Phoenix con Dandy Walls y Chris Cornell. Le tratamos de hacer entrega a este gorro. Hicimos todo lo humanamente posible. Desde gastar el saldo de un celular. Jajaja. <risa> hasta gritar ha grito pela agua ¿eh? para que para encontrarlo y no lo encontramos onda víctor oye estoy a la izquierda del escenario a la izquierda no te veo bueno no te veo a la izquierda no te veo allá ah, de haber pensado que la red de la izquierda y me fui para el otro lado y seguía <risa> sin verme y después la cuestión se cortaba y después me pasaban al buzón de voz onda no no, no había acaso ahí pensé que el gorro estaba maldito el gorro de estar mal el gor o... está maldito onda y ya no había como así, si después empezó a tocar tan igual, como no sé, y nos tocó, tratando de hablar ¿no? oh, y yo después, bueno, está ahí para adelante todo el concierto con el gorro acá en la cintura ¿no? tratando de que no se dañara ¿no? y después no me queda crédito en el celular para llevármelo ya a la salida, ¿no? ¿Será, ¿no? no pero aquí está, pues está acá al lado de nosotros no, el gorro ¿no? por eso el gorro sigue en posición de incompetencia radial acá está, ahí lo pueden escuchar así que está ahí el, el gorro con el chao talla s que, que todavía no, así que parece que lo vamos a sortear de nuevo oh. <risa> no, yo, yo creo que a Mauro ahora le toca a Mauro <risa> hacer, hacer un gorro? A, no, hacer lo posible para pa dárselo pequeñino <risa> claro, ahora que se fue Santiago bueno, puta la bola bueno, y... ya vamos no bueno. yo lo voy a hacer llegar al gorro <risa> pequeñino esta es como en la etapa 2 <risa> nivel 2 Estamos no, pensando seriamente si esto los concursos. Eh... Es viable. Es viable, man. Está, está difícil el tema los concursos. No. O sea, bueno, si fuera de acá de Santiago. Oye, ¿sentiste el terremoto hoy día? No. Ah. ¿Qué terremoto, man? Hoy día, sábado, ¿sábado cuánto? ¿14? ¿15? ¿14? No, 15. Hoy, sábado 15, hubo un terremoto tsunami en Santiago, ya. ¿Terremoto, tsunami en Santiago? ¿Terremoto, tsunami en Santiago? ¿Te entiendes con... que se salió en el Mapo? <ríe> se salió todo. Se salió del mar oceánico. Chau. <ríe> no, yo estaba en el supermercado, ¿vale? comprando, y realmente estaba bien, en un estante, viendo los precios, bien. y los precios se empiezan a mover. ¿no? Y dije, ah, no, de, debo ser yo. <ríe> yo estoy tiritón. <ríe> y el síndrome de abstinencia. <ríe> y después se, se, que se empezaron a mover las cuestiones todas. ¿no? El techo... No en enfoco arriba yo ya dije, ah, hasta aquí llego en competencia. Hasta aquí llegó mi amigo Mauro. Dije yo, ¿qué hacer sin mí? <ríe> y la gente está... Bueno, en, en Valparaíso fue grado 5. Sí, algo escuché que había algo, pero no... Chuta, no me interioricé. Estaba puro bailando Mauro reggaetón. Se viene el tiritón. <ríe> ¿A qué fue la cosa? Hoy? Fue las 4 más o menos? Ah, todavía no me levantaba yo. Ah, eso explica tantas cosas. Bueno, pero un saludo a todos los damnificados ¿verdad? Un saludo a todos los damnificados Que son nuestros amigos Un saludo a esta auditora que tenemos de, de Valparaíso Que debe haber estado... Uh, pero no, Quis, pero quizás, murió, de... quizás murió ¿Cuál la Pia Play? Pia Play, Pia Asadora La Pia Sadora, <risa> pero la Pia Sadora parece que de X-Wars Que igual que, que como se escabe Valparaíso Viene ah, dormir... que haber sido como grado 2 bueno... Fue grado 5 ¿Eh? <risa> <risa> Bueno, igual si, si murió un minuto de silencio Un minuto de silencio, por De favor. nosotros, pero vamos a colocar un tema por mientras Un saludo Ya, suficientemente Un saludo a Zamora, ojalá que no se le haya la casa No, cualquier cosa Y tiramos un cheque Ya, vamos con más música <risa> ¿Más, más música, música? <risa> oh, <risa> Volvieron y volvió el humor estúpido Ya, dale ya, ¿Qué <risa> canción va? Eh, la canción es Stranger Stranger de Deling Girl Girl and maybe Face Nelson Oh my god ah. Yeah, eso sería, chao Will you call my name? No Will you call my name? No You never call people's name unless you know it Unless people stare at you And no, I won't Will you dance with me now? Will you dance with me now? You never dance with people With a face like that A hat like that That's me You, perfect stranger Why are you walking alone? strange you Anywhere, anyhow, anytime I'm your man. Will you smile at me now? Will you smile let me know You never smile at anybody, even clowns, pets and children, so why? with people the first night and today is middle of the day almost noon Will you go to hell no Will you go to hell or, or? You've never heard about it Dreamed about it Thought about it And you never go to places You don't know You yeah, perfect, perfect stranger, stranger. Why, Why are you, are you walking, walking alone You yeah. yeah. I'm Strange, stranger Anywhere, anyhow, anytime, anytime I'm your man. man Will you talk to me now? Will you talk to me now? You never talk to stranger and strangers never talk to you That's how ¿Qué pega esa partida de Hoverphonic? Ah. Pero bueno Pero bueno, bueno. No estábamos escuchando Hoverphonic ¿Cómo que no estamos escuchando Hoverphonic? No, no estábamos escuchando Ah, no, no estábamos escuchando Estamos escuchando A -A Stranger Del grupo Dillinger Girl and Babyface Nelson ¿Y después que escuchábamos? The Dillinger Girl Nelson ¿Después también escuchamos? <risa> <risa> <risa> ah, no, después ya Después escuchamos Sunshine, Soul, el grupo Jerbils. Jerbils. Oh. Ya, listo, terminamos. Ahora vamos a empezar a hablar de filosofía. El momento el filosófico momento con filosófico. Ignatz ¿Cómo? the Mouse. Estábamos hablando aquí, fuimos a este a este recital de, de la otra vez, que hablamos de Phoenix, Dandy Warholz y Chris Cornell. No, pero no fuimos, sin pues, es que hablar tuyo, no fui de la cuestión tu fuiste nada. Mauro, estuviste presente tu en, en alma en alma y espíritu la cosa es que eh, la entrada mía decía que empezaba a las 7 el, el, el, el magno evento entonces yo ya dije, ah, ya, a las 7 estos locos nunca cumplen, así que voy a llegar a 7 pasadito no a las 7 ya llegué a las 7.10 yeah. llego y está como la gente es hecha un telón grande que decía Dandy Walls Y yo dije, oh, no le ha pasado nada todavía Y al final eh, Ahí empezó a buscar a Pequeñín Para entregar el gorro Y después partió Dandy Warhols Y yo dije, ah, va viene Phoenix Y entró Chris Cornell Y dije, ah, ¿por qué onda? Porque bajaron a Dandy Warhols a pifias puto, chai, yeah. Entonces dije, a lo mejor Bueno, pues las pifias deben haber tirado a Phoenix Al final, pero era raro Y terminó Chris Cornell Luego de casi 3 horas de concierto Toma, a Yogué así. Espera, y la gente se iba. Y, y yo ahí, como, no, qué onda. Pues me, como que me dije, "Ah, me voy a acercar a la reja ahora, huevón, que ven." No Aquí <risa> en la reja, y yo. ¿Qué onda? Ya habían como estos fans de Soundgarden <risa> pidiendo ñera y cuestiones así. Uh -huh. Que habían tirado a los guardias, los guardias que están, Y yo nada, ah, pues yo ahí esperando a Phoenix. Y pues llega una loca y me dice, "Vamos, vamos saliendo." De vestida de amarillo A lo de los que te suben al micro Que están Santiago No, no era una guardia Y ya pues me dice Vamos a salir Y después el otro día me entero que Phoenix tocó a, Empezó como a las 6.20 pues, Como poner que en la entrada es las 7 Y al final bueno hay toda una polémica Al respecto eh, Hay un Un blogger Hay alguien que va a enviar una Carta de reclamo por este abuso contra nosotros consumidores de droga y um, cambiaron reclamo porque al parecer esta lo reprogramaron Ajá. lo reprogramaron y enviaron un comunicado de prensa como el mismo día avisando que <risa> entonces y en algunos lados se sí, informaron al parecer que había un cambio de hora pero claro yo no voy a andar así como persiguiendo la prensa para pa informarme yo me guío por mi maldita entrada boba. claro que sí Entra ¿y cuál la así. dirección del blog? yo quería ver a phoenix.blogspot.com así yo que a no espero que no hayan votado su entrada a lo mejor les devuelven la plata ¿Eh? yo, yo recogí toda la entrada que estaba <risa> en el piso así que ya tengo como 80 mil pesos ya ahí. pero igual que vuelvan un tercio un tercio la entrada pero la gente que quería ver a phoenix y que pagó la entrada para ver a phoenix solamente... ¿no? no, eso es un tonto la gente que <risa> no estaba ahí con chris cornell chris cornell Ya, listo no okay. bueno, pero es que eso es, es imposible comprobar Porque si tú vayas Por ahí eso, pues. Pero es que ahí la cagaron ellos Si ellos son los culpables lo pero bueno, Menos sí. mal que no fui al maldito evento Si sí fuiste En espíritu y alma Bueno, eso Tenemos delay tenemos delay Pero no importa porque ya vamos a pasar a las canciones A la cumbia A la maldita música La cumbia villera De Mauro Radial ¿Te gusta Mauro Radial, cierto? Ya te gusta. No, no. Me llamo Mauro Boca Negra. Ya, ya lo dije el capítulo pasado. Mauro Boca Negra. ¿Mauro no me radial? llamo Mauro Radial, ¿ok? Mauro Boca, Boca Negra. Ya. Dale. Vamos a escuchar a The Dance Inc. Que debe ser como The Dance Incorporated. Claro. ¿Eh? Eso debe ser, ¿cierto? Incorporata. Y la canción se llama Don't Round to the Suburbs. The Suburbs. No corras a los Suburbiaurs. chan osinats the mouse. Aquí a Chief Wants Revenge con la canción What I Want y antes escuchamos a The Dance Inc, la canción Don't Want to the Suburbs. ¿Ahí sí? Yeah. yeah ya, oye, voy a seguir hablando del super concierto que <risa> me parece muy bien, pues. No, voy a hacer un un breve una área de cotación. Por el público desagradable, bueno, que partía abajo a Pifias o sea, de Dandy Warhols, que una cuestión ya que aquí en Chile no hay respeto, huevón, no hay respeto, huevón. Es que la gente huevona, oh. gente muy huevona. Bueno, la eh bueno, después de bajar a Pifias esto esto es loco eh, estábamos nosotros eh, frente a Tree en el Gúmeno, yeah. eh, Tenemos fotos que vamos a subir a, al blog a ver si alguien los conoce los locos le empezaron a tirar botella al guardia. Man. Onda, botella para chuntarle al guardia. Y después, onda, lo insultaban y le decían, no sé... ¡Ya, peruano culiado! <risa> ¿Era loco? ¿qué iba, eh? Onda, ¿se <risa> Yo creo, ¿no? Cre Créeme que no, era nada más lejano que, <risa> que eso. Onda, ¿y hace feo que un nazi te diga eso? ¿Que estos locos te lo digan? Era como... ¿qué? qué pasa con este país man? el público chileno es una mierda listo eso no sí. pasamos otro tema <risa> o quería agotar algo alguna anécdota personal de cuando mauro tiró botellas hoy si hubiera estado en la botella a los juguetes peruanos <risa> a los peruvians peruvianos <risa> por ciento claro. eh, no, pero igual o sea por lo que he escuchado igual fue como medio chártel el, el público como el evento en por todo esto que hemos hablado, igual igual nadie como cosas más choras en estos, estos cuantos meses, como siete veces sin transmitirme nada 12 meses, 12 meses sin 12 transmitir meses. nada por... donde este fin de año fue apoteósico o sea, fue apoteósico y chacal para el bolsillo si, sí, pues. ¿qué, ¿qué vimos? vimos ah. a The Rapture, vimos a The Bjorg Battles Battles, después más adelante vamos a tener ahí una sorpresita eh, ¿qué más? Eso, ¿no? Ah, no, como... no, fue muy apoteósico pero... No, pero estuvo también Beck Estuvo ah, Beck, Beck también ¿verdad? Al cual ninguno de nosotros vio Beck, ¿cuánto se llama? Beck <risa> <risa> Ya luego loco se llama Beck <risa> Todo lo conoce como Beck, no lo digan Ben Hansen ¿okay? Beck ya. Hansen Eh Hansen Claro Chauva. Me dijeron que uno de los locos de Hansen de enfermo Como crítico como aquí, ya estaba con código no sé ah grave ¿Eh? o sea ya no hay más Hanson lamentablemente oye a, a todo vez, público, a tú tú <ríe> ¿A <tú> esto <ríe> a esto se van a Jackson 5 de vuelta chuch cachaste eso ¿No, no, no, no algo había escuchado eso cacho Jackson 5 vuelve, uh, vuelve Tito Jackson vuelve Tito Jackson en gloria y Majestad, Tito Jermaine así que <ríe> Pia Zamora Jermaine también Jermaine también así que Pia Zamora vuelve de loca eso no vale quería contar Chafle, con los regresos pues, por pues, no, en la voladas. Vuelvenle De police volvió por pin. para acá, todas se llaman? The Sevenin se juntaron y tocaron Como allá, una, eh. vez, pues. están, tocaron una vez. Se tocaron una de ahí, unos ancianos, huevones mancenos que nosotros incluso <ríe> güey, y súper contentos con la wea, que y se les cae sí. la cabeza por <ríe> la osteoporosis y todas las. Y están tan bueno. contentos los huevones. O sea, bueno, se presentaron en un geriátrico parece yo era, caché. era algo así que más, a ver, que otro nah, pues. ojalá que no acepten la recomendación del público de que hagan una gira mundial no creo, creo si no... Bueno, de, lo, que les ve bueno, los Rolling Stones viajan con un geriátrico ¿no? o sea, ¿Sí, ellos ahora <risa> es que has la... el batero esos es locos eh, eh, sí. yo pensaba que era como una mayoneta el loco, para mí que, el, que tenía el cadáver de los madones y, y lo manejaban de arriba así. Igual si tiene pinta de zombie Igual no se le ven los hilos al loco en todo caso no Está bueno el efecto Impresionante toda esta noticia Fuerza <risa> noticioso <man. risa> Lo fue Qué informativo man. Eso nos da pie para retirarnos a otra canción yo creo, Claro que sí papu. Ya pues entonces vamos con... ¿Qué Mauro? Vamos a escuchar al... Boca Negra, Boca bueno. negra. Me llamo Boca Negra Mauro Boca Negra me llamo Vamos a escuchar a... Shy Child Niño Timidors Con su canción sí. Good and Bien e al ajo. Wow, saludos. Escuchábamos a Cassius con no, no? si es? Pues ah, No, no, verdad. Yo tengo que el norte. Escuchábamos a una canción con ese nombre, be... Pero se me la canción un oh, <risa> se llamaba Good Evil ah ya, listo, tema cerrado se cerrados. acabó la cuestión oye, queremos, queremos agradecer a un oficiador nuevo que es PMH que estuvo de visita, ustedes se recordarán sí sí así que ahora estamos bebiendo gracias a él muchas gracias, aunque yo tengo la teoría de que fue por culpa de que estaba PMH en Chile de que no grabamos si, <risa> sí, hay algo que dicen eso, pero la gente mal hablada yo soy mal hablado porque tengo la boca negra, porque soy Mauro Boca Negra no radial, ok pero no. es más mal hablado que Pamela Díaz <risa> oye tatsabal, de... <risa> <risa> plan, ¿no? hola, ¿Pues es que estás a esa huella de la huella hola, bienvenido a Incompetencia Radial conoce a la farándula farándula <risa> independiente sí, sí caché la noticia pero fue noticia, ahora primera vez que he cachado una noticia que trasciende el lunes onda <risa> fue como sí. la tercera, el mercurio, la nación ¿Sí? <risa> yo estaba Hombre. en la vega y un loco onda, estaba como cagado en la risa y es viendo... <ríe> <Claro. ríe> estaba riéndose nos acercamos y estaba la onda... cuestión y nada a hablar la... no sé cómo se llama eso yo, yo lo le... sé todo se llama... a, a los que insultan a los locos que insultan a los locos que insultan a los locos que oye, van a cagullar no, ya, he para, maná, todo, para, para pues, si aquí no tenemos que ocupar ese vocabulario no, pero yo estoy... te van a despedir, Mauro <risa> te van a despedir como a Pamela Díaz ¿lo despidieron? la echaron, po uh -huh. le prohibieron entrar al canal ya ni ah, siquiera como que te echan como que <risa> no voy a de invitado a un, un programa así. pero igual la hueá como en mala contra la loca a mí me pareció como una para la era una pues. talla pero... Los... igual son terribles huevos, le pusieron un necolor a la hueva ah? era un huevo, un huevo que debería haber sido privado no sé quién habría no, subido obvio, la huevo y todo pues. si ustedes supieran nosotros las grabaciones que hacemos acá como los pelamos a ustedes bueno? a todos los auditores, a, a Pequeñín ¿ah? a Piazadora a Diego ¿quién es Diego? Bueno? Diego nos escucha siempre, ¿cierto Diego? Diego, manifiesto en el blog en el <risa> blog ¿quién más nos escucha para mandarle un saludito? apelamos ah, también a Saludos, a Diego. Rizosónica Velemos oh, los rizos que son pesados. Velemos super 45. Uy, que son pesados los de super 45. Eh, a lo a, a también lo venamos harto. A ver, oh, ese de abrir. ¿sí? Así se llama, ¿no? Sí. 192.fm. 192. Eh, tanta cosa mala. ¿eh? Uh, indi.c. Oye, incompetencia punto... radial terrible, charcha. En ba Battles, el show de Battles ¿Sí? Salía comentado en Indie.cl Ah, algo que hacía pues, Puse pues un comentario y al tiro me empezaron a agarrar Para el chulito ¿Sí? ¿Qué pasó? <risa> <risa> no, era un comentario más cursi Creo que Candy es más... <risa> Sí, era una cuestión de... Oh, que era como una poesía. Sí, de hecho... Le colocaron como comentario de un recital. De hecho ¿no? ya podríamos revisar el blog y leer alguna algún párrafo. Ya, dale, dale. Pero, dale. Era, pero después a la vuelta, porque... Ah, Vaya. Ah, Pero, entonces, después seguimos hablando de eso? Está buena, está buena en competencia allá. Ya. La vida, ¿eh? Increíble. <risa> Tan terrible, bueno. Es el mejor oh, capítulo oh, que oh, hemos tenido oh, en el puto en universo la, y toda la galaxia. Yeah. Y toda la galaxia. Y de hecho, deberíamos hacer recesos de 6 meses y así saldría mucho mejor. Yeah. Hagamos <risa> ya, eso. hagamos eso. Hagamos, eso. Ya. ¿Y ahora qué va a acompañarnos nuestro nuestra nuestro auditorio acá? ¿Ah? ah la, la música, okay. No me escuchara Midfield General ¿Ah, sí? Vila. Vila ¿Vila? Mira, Pancho Vila Sí <ríe> Con Rave Disco Rave Disco Como dice su nombre Babe. Igual es como Terrible Bailar rave. rave Rave Rave, ¿yo qué dije? Rake no. Ah, no, <ríe> Rave Disco Dedicate this to these people like here gettin' banked Whatever's with the money, is reality Never fun on them click that you can't evaluate Shit, I got shit out here, I need to situate I got a fresh-ass car with some cloths paint Niggas walking down the street into the next thing I got a kind of side, here how they big things As I sit into my career with a sashay? In a room with my in a big tank Don't get mad, cause I'm doing shit you just can't Hey, hey, hey, hey, hey What you say? Get this money If they say, what you gonna do today? Just say, hey I want to get paid Payday, payday, payday, payday, payday My man, you need to get back like the rebate And biddies need to step up like the home plate My man, now what you know about the Great Lakes? We contemplate on getting money like the sweepstakes Sipping dog grapes, party in the dark shades You see a nigga cold chillin' like a Marley Mom, your is ride like a Harley Money make a nigga rico suave. Hey, ready radio play the ass like arcades Every day the holidays and so niggas stay paid They celebrate the holidays with the money Ain't about the pace with niggas you can stay your way Hey, hey, hey, hey, hey What you say, get this money If they say, what you gonna do today Just say, hey I want to get paid Hey, hey won't stop until I pick up the cash Motorbots show the C-Lo, it won't last So I'm unable to dare see the scroll in the past Now we're ripping the caddy with the tin glass Ever since back in the day, Mr. see and beat Master K R.A.W. Street Frank Bush Economically sustain is on the list Nothing like a financial account with interest Fucking with these dangerous holes that get you no rest Chill from smacking a home, since less for my nigger so rush with that cuz the stress burning a million dollar cash flow on a whole i'm telling you bro these hosts to trifle got your nigger what up earl Flynn? i keep on telling these niggas for damn it's a damn fuck that hope nigger what you going do today hey hey hey hey hey what you say get this money if they say, what you going do today just say hey i want to get paid hey get this money if they say what you're gonna do today just say hey I want to get paid encendido. No llamo radial. Ah, Mauro ¿Eh? Bocanegra. ¿Eh? llamo radial. Mauro Bocanegra. Escuchamos a JD Project con la canción Get This Money. Get This Money. Y ya te escuchamos a Mid General Fiddle Villa con la canción Rave Disco. Muy bien, Mauro. Muy bien. te graduado de la escuela de incompetencia radial. Oye, te quería comentar algo, Mauro. ¿Qué me quería comentar? Y nada más. Quería comentar algo sobre Battles. ¿Qué cosa de Battles? Que a mí, para mí, Battles fue un mantra en permanente de formación cíclica que se apropió del acontecimiento. Yo pensé que era un movimiento, que es arma de lucha para ganar la batalla del espectáculo. Sí. El mismo que se nos cae encima en una suerte de exilio auditivo. ¿Exilio auditivo? ¿Tú consideras que eso es así? Sí, eso pienso yo. De toda manera esa pregunta ya está resuelta en cuatro gringos que se esconden detrás de un sonico atras mundial llamado Battles. Chanfi. Bueno, eso fue nuestro nuestro momento poético, ¿no? Claro. Ca café del Cerro. <risa> bueno, eso era eso fueron extractos de, del artículo de Battles que apareció en indi.cl. Un saludo a la gente de indi.cl, que son queremos, muy amigos de nosotros. Los queremos mucho. Nah, eso, eso nos gusta la poesía a nosotros también, ¿eh? Claro. Ahora dimo, no fue de rico, eso dimos pensado así. En vez de lo tires. A Ya. Listo. Ahora después de eso, de haciendo amigos en incompetencia Radial eh, se acaba Incompetencia Real número 37. Nos la próxima semana. No sin poco? antes, no sin antes nuestra, nuestra sección hace, ¿nuestra favorita del público. Me gusta, pero me asusta A todo esto Para el mismo locutor radial Que dice Beck hansen <risa> Se dice No sin antes ¿Qué dice No él? sin antes ¿Qué dicen Uno puede decir sacaba acaba en competencia radial Sin antes Si no hay, los... si no hay antes no, no, no se puede decir así Está mal Man, Entiéndelo ¿qu ¿Quién es él? ¿Eh? Un loco de la A un loco, un loco Ya no importa oye, a, a propósito de gente de radio antes de terminar oye, ni Nicole leído como mal, no es por nada, darle por Nicole pero <risa> leído como mal cantando y todo y después se puso a actuar salió en esa rienda como Nicole, no es porque no actuaba mucho ¿no? ya, yeah. o sea, eso lo hizo más o menos y ahora tiene un programa de radio Chucha. eso se llama Acaparar Medios Y eh, le ofrece, tiene más oportunidades Tiene como más vidas que, me, que Doña Sharma <risa> Eso nomás, quería un saludo a Nicole también Haciendo, muy amigos, nosotros. haciendo amigos en Incompetencia Radial Ya pues y ahora vamos oh, Time to get away A propósito de Battles No se me ocurre ninguna frase poética en este momento Pero el baterista que con el que todos quedamos Oh, este hombre que toca abrir una batería una no, no, no, no, no, se puede decir que astilla las baquetas Astilla las baquetas, sí No, bueno, es eh, increíble Oye, las fotos están en nuestro Zoomer también Hay videos que también ¿Hay video? subimos Hay videos de todos los que nombramos de Es terrible colección de videos Hay videos hay video de, como ya dijimos, de Deberíamos publicar un, un DVDs Uuuuh, uh, DVDs de Incompetencia Rateaz De hecho tenemos más videos de Colectivo Eterio todavía <risa> <risa> Onda, para, para Ya, podríamos hacer un documental como ese que hicieron de Holden Que le seguían en la gira, pero uh, de Colectivo Eterio <risa> Vamos, Oye, ya, entonces, bueno, Battles eh, con su baterista John Stringer, ¿ah? que también toca en un grupo llamado Tomahawk, ¿no? ¿No lo sabían? Bueno, Tomahawk, y bueno, y eso vamos a poner ahora en me gusta pero me asusta, listo. Ahora todos nos despedimos, ¿no? Mike Patton ha salido más que Dada de acá, por No, esta es segunda vez que salió. Ah, ¿sí? Sí. No, no lo creo. ¿Sí? Nah. No. Más. Pues... Ah, no, no, no. Sí, porque pusimos Fade on More pusimos... ¿Qué? ¿No? Uh, Ah, luego va verdad Tercera vez, sí Ya, ya, bueno pues. Bueno, entonces eh, Sacaba incompetenciaradial.blogspot.com Para que vean los videos y todas esas cosas que te venían ah, ¿Qué más? ¿Mail? Por favor, Mauro Incompetenciaradial Boconagro Boconagro Incompetenciaradial.blogspot.com <risa> <risa> <risa> Así es, oye Mauro ¿tú, ¿Mm? ¿tú, ¿Tú te tienes que ir ahora, no? Sí, me tengo que marchar ¿Es, Mauro está atrasadísimo ¿A dónde vas? Voy a ver a FDA ¿FDA? FDA Dame una F, dame una D Sí Ah, mírate No llevo cámara, así que no esperen video de FDA No, no esperen video Bueno, uh, claro. no importa Se me quedó la cámara, bueno ¿Te le quedó? Me le quedó Se le quedó Bueno, un saludo entonces a todos Yo le mando un saludo a BMH Que ahora nos va a escuchar desde Alemania Otra auditoria internacional Ya, buh Se acabó Estás Los odios Estaba esperando que esta canción dijera Stop Pero parece que no vamos a llegar nunca a ese momento. No, parece que no. Así que nos vamos a pedir Ya. Ya. Y el editor lo arregla, güey. Ya. ya no lo chao. No, güey. Chao. Ah, quecha, quecha. Ahí está, chao. No sé qué decir esto.